Haha, ha, a ha, big, big, big, Hoy desgraciadamente nos tenemos que ocupar de uno de esos temas que nos indignan eh, en las radios libres, sobre todo, ya que como radios libres pues, llevamos en el ADN la defensa de la libertad de expresión. Estamos hablando del tema de la censura y vamos a hablar de esto porque Anne Lindane, actriz, humorista y monologuista, entre otras muchas cosas, ha tenido que suspender un bolo junto a su compañera Raquel Torres en Logroño y enfrentar un caso de censura al más puro estilo franquista. Tenemos al otro lado del teléfono a Anne, a quien ya saludamos. Muy buenas, Anne, ¿qué tal? ¡Opaí, guardión! Pues bien. muy bien, la... muy contenta. <risa> bueno, Anne, eh, el espectáculo en cuestión del que hablamos se lleva por título Despotorre. Eh, lo describís como una comedia feminista, choni, punky, transgresora. Y estaba previsto dentro del programa, un programa de cultura y comercio eh, de Logroño. Es un, eh, es un espectáculo con el que, bueno, que ya habéis estado desde hace tiempo, ¿no? Eh, supongo que también fuera de Euskal Herria y, si no me equivoco, también, pues hasta habéis estado ya en Logroño, ¿no? También habías estado anteriormente. Eh, sí, así es. Eh, Raquel Torres y yo, Amelín Danés, somos las Potorres ...y eh, llevamos eh, con nuestro show del mismo nombre... ...pues llevamos unos cuantos años... ...lo que pasa que sí que es cierto que el texto va variando... ...porque bueno, pues porque no podemos estar calladas... ...y, y vamos metiendo siempre cosas nuevas ¿no? ...pero bueno, eh, siempre versa más o menos en torno a los mismos temas... ...y el año pasado ya habíamos estado en la Sala Negra... Eh, ...y este mismo show pues lo hemos llevado por, por distintos puntos del Estado... ...sobre todo actuamos en Euskal Herria porque somos de, somos de Bilbo... ...pero hemos actuado también con con el Despotorre en, en sitios tan, tan remotos eh, como Sepúlveda y nunca habíamos tenido, no solo ningún problema, sino que, que siempre ha sido muy bien acogido y a la gente le encanta y se muere de la risa y, bueno, insisto, eh, nosotras explicamos eh, que el nuestro es un, es un show eh, de, de humor transgresor, no es para niños, y esta es una de las cosas eh, que especificamos en el dosier que se nos exigió hace cosa de un año. Eh, se nos pidió el dosier, nosotras solemos mandar el dosier de, de nuestro show allá donde, donde nos contratan, y nos pidieron el dosier hace como cosa de un año para... Eh, cerrar este bolo que teníamos el viernes pasado ahí en, en Logroño. Lo enviamos y en el Osir especificamos que es un show para mayores de 16 años, explicamos las características propias del show. Es decir, este dossier ya lo tenían y si no lo habían leído, pues probablemente sería porque al verlo dirían, buf, mucho texto. Sí, de hecho, bueno, el ayuntamiento ha dicho que este no es un caso de censura, un ayuntamiento, bueno, que recordamos que se está borrado por el PP, eh, con mayoría absoluta, pero, bueno, al parecer el problema ha comenzado cuando la portavoz de Vox ha emitido un comunicado ¿no? criticando que el PP os contrate. Y a raíz de esto, pues el Ayuntamiento ha dicho que, que no es censura, ¿no?, sino es un cambio de programación para no herir sensibilidades, ¿no? Sí, Porque un cambio de programación, naces. pero en vez de programarnos a una hora más adecuada para nuestro show, que nosotras también lo preferíamos, <ríe> en vez de programarnos a una hora más adecuada, lo que han hecho ha sido directamente cancelarnos, nos han censurado, ha sido una censura a la mesa vieja usanza, porque de hecho y esto es muy importante que se sepa porque ellos lo niegan pero esto es cierto, nos exigieron el guión de nuestro show para ver qué partes tenían que quitar para adaptarlo a ese supuesto horario es decir, una censura eh, vamos, a la más vieja usanza una censura eh, de los eh, 40 años de franquismo y bueno, y, y después también eh, de la más clásica, vamos o sea de que la que no, no se había pasado jamás esto Jamás, jamás, bueno, esto es algo que no se hace nunca, a nadie se le exige el guión de lo que va a hacer. Pues eso es eh, además... un franquismo, ¿no? Eso es una como cuando antes eh, los censores no iban ahí tachando lo que se podía, lo que no, todas las, sí, las, las, las películas no de... para quitar y cortar y esas cosas. Sí, o cuando se veían en largo de la minifalda, pues exactamente igual. ¿Te imaginas a sí, un sí. jicho con bigotito y gafas negras, ¿no? Ahí con el rotulador, ¿no? y con un y con un cigarro, con un celtas en la boca, por supuesto, que todos amarillos hay de la nicotina. Bueno, y eh, las acusaciones, ¿no? Que, que también se han oído por ahí. No sé exactamente quién, quién las ha dicho, pero se, se os ha dicho que una de las, o sea, que la razón es que hacéis apología del terrorismo y del aborto. Esto también es para <risa> sí. quedarse patidifusa, ¿no? Es totalmente cierto. Lo de la apología del aborto, quiero decir. Sí. sí es algo fascinante. No Todo esto viene es que delito. Claro, claro entonces esto viene en realidad de que bueno, pues eso eh, Vox escribió un tuit Diciendo que era una vergüenza Que con dinero público Se pagase un show En el que se hace Apología del terrorismo Y apología del aborto Y entonces fue cuando el PP eh, Decidió exigirnos el guión Y empezó ahí todo el cristo ¿no? Entonces, bueno Pues sí que es el PP El que nos ha eh, censurado Pero ha sido a través De presiones de Vox Que como bien decías No tenían ninguna necesidad Porque el PP gobierna Con mayoría absoluta Pero bueno mm. Como son todos fachas Pues entre ellos entienden Yo qué sé La movida es eso, que, que efectivamente Nosotras claro que hacemos Apología del aborto, hacemos Apología de los derechos fundamentales Como el puñetero aborto, ya me dirás tú Dónde está ahí el delito Y bueno, pues respecto al tema de la apología del terrorismo Pues teniendo en cuenta Que esta peña es capaz de ver Apología del terrorismo en un Soriona Que te Berrión, pues probablemente También vean apología del terrorismo En lo que hacemos nosotras, pero eh, Te aseguro que si hasta ahora No hemos tenido ni una sola denuncia De manos blancas o de la VT o de su puta madre será porque en realidad tanta apología del terrorismo igual no hacemos. Pero vamos, eh, en cualquier caso ha sido fascinante. A mí me encanta que me acusen de hacer apología del aborto porque efectivamente hacemos apología del aborto, hacemos eh, apología de la ligadura de trompas, hacemos apología eh, de comer pollas, hacemos apología de un montón de cosas que son maravillosas. Eh, y que por eso recomendamos a la gente que venga a nuestro show porque se lo va a pasar de puñetra madre. <risa> Comentábamos, bueno, que nunca se había nunca sucedido lo que os el guión, pero no sé si alguna vez eh, habéis tenido problemas con algún bolo, de... bueno. No, jamás. Os hayan puesto alguna excusa así también, un poco rocambolesca mm -hmm. o algo. No, bueno, eh, como lo que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, en Sepúlveda <ríe> sí que es cierto que nos programaron muy tarde, muy tarde, muy tarde para asegurarse que no hubiera niños, uh -huh. porque saben, bueno, pues ellos, que hacemos un humor muy bruto, un humor muy punky, un humor muy transgresor, rompiendo todo tipo de tabúes, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, tenían un poco de miedo de, oh, que no haya niños, tal, y que la gente que vaya, que esté tan borracha, que si en algún momento al día siguiente se despiertan, eh, cuando se despiertan al día siguiente que no tengan muy claro si, si lo que vieron anoche fue un sueño o qué fue, ¿no? Pero eso ha sido lo más, lo más parecido a una censura que hemos vivido las Y Luego yo personalmente eh, sí que, bueno, pues hace no mucho me grabaron un monólogo para, para emitir en Gastea, en, en, el, en YouTube. Y eh, estuvieron, eh, hubo problemas, hubo problemas, quisieron censurarlo, pero bueno, finalmente se pudo emitir. Es un monólogo que hago en euskera, y lo que sí que hicieron fue quitar algunas partes en las que hacía referencias al PNV, porque bueno, ya se sabe, ¿no? Esta televisión pública tan maravillosa que tenemos, pues se conoce que Dios, la patria y los pueblos pues son intocables, pero vamos, eh, es televisión, también entiendo que ahí los códigos son distintos, eh, y además es que en este caso, pues pues lo que ha sucedido ha sido básicamente eso, ya sabían qué tipo de comedia hacíamos, pero bueno, han sido todo eh, presiones de, de la extrema derecha y ya ves tú con qué argumentos tan maravillosos. En todo caso, bueno, sí que ha tenido tratamiento en los medios de comunicación, eh, de masas y demás, ¿no? ¿Qué valoración hacéis sí? del tratamiento que, que ha tenido en medios este asunto? Bueno, pues ha sido sorprendente porque esperábamos que, que dieran un poquito más de veracidad al, a, la, a la versión del del poder, ¿no?, la versión de los censores, pero realmente no, en todo momento se estaba hablando de censura y estamos muy contentas con eso, o sea, hemos salido en la <risa> cojonante, pero es que el otro día vinieron las cámaras de la sexta a mi casa, digo, hostia, ¿dónde está Viarejo? ¿Dónde está Viarejo? Y ha sido súper guay eso, bueno, imagino que me habrán puesto micrófonos y tal, me estarán espiando, estará ahí Viarejo <risa> escuchando todas las chorradas que digo, eh, pero eso, hemos tenido muchísima atención mediática y esto ha sido potorrudo porque, hemos conseguido un efecto Streisand de tres pares de potorros, es decir eh, nosotros teníamos un bolo el viernes, que fue el que nos censuraron pero también teníamos otro bolo el sábado también en la Sala Negra, también en Logorroño, bueno, pues eh, en cuanto nos censuraron y se, y se dio a saber esta noticia de la misma, ¡plac! vendimos las 130 entradas y se quedó gente fuera, hubo gente en la puerta esperando a ver si podían entrar tal. o sea, conseguimos un efectazo Streisand, total que El bolo que dimos el sábado en la Sala Negra, donde estamos, por cierto, como en casa, es, es un local maravilloso en el que estamos encantadas siempre, eh, fue un bolo épico, épico, la gente estaba a tope con nosotras y, bueno, lo que han conseguido pues, es eso, un, un efecto estrés. Han, han conseguido eh, que, bueno, pues que, que aquello que no querían que la gente viese eh, lo, lo hayan visto mucho más, con mucho más interés eh, y, y bueno, pues eso, ¿no? Al final ha sido un altavoz maravilloso Yo estoy eh, infinitamente agradecida al alcalde de Logroño, Conrado Escobar te mando un mensaje desde aquí, guapo eh, ese, nombre, ese nombre zaco que lleva con Conrado eh. Escobar, joder. Eh, Conrado Escobar. Mejor, ¿eh? Eh, en el PP. No podemos hacer pacha con ese nombre. <risa> es que el buen hombre ya tenía el destino sellado desde que lo escribieron en el registro civil. Pues sí, y bueno, dicho esto, y a ver si, si conseguimos seguir surfeando la ola del efecto Streisand que nos han hecho... A ver si dura el, hasta 16, ¿no? El que tenéis otro bolo en el Campos Elíseos, ¿no? Ahí le has dado, pues, eh, que no sé si es el eh, mismo espectáculo o una versión o... es una versión, el 16 de junio en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao eh, os animamos a que pilléis ya las entradas porque probablemente se agoten también muy rápido eh, tenemos el espectáculo Despotodrag que en el que también vamos a hacer eh, apología del aborto y apología del terrorismo y apología de todas las cosas maravillosas eh, que hay en este mundo pero con lentejuelas y Boas de Plumas, Despotodrag, Despotorre y Drag Queens. Vamos a estar Raquel Torres, eh, vamos a tener a las eh, Drags, Divina Comedia, Aldina Stardust y también estaré yo, por aquello de que soy la otra mitad de la Despotorre. Y nada, no os lo podéis perder porque ahí va a haber cánticos, ahí va a haber bailes y ahí va a haber, pues ya os digo, muchísimos chistes uh -huh. y muchísimo agradecimiento de todo. Y, y oye, ya de paso, pues si se bate récord de ventas también tu libro Hasta la Pocho la metenéis, pues también, ¿no? Oye, oye, da gusto, estás entrecistado, así sí, tío, así sí. Efectivamente, también estará a la venta mi libro, Hasta la Pochola me tenéis, eh, un libro que he escrito yo, creo que este es el mejor chiste que he hecho en mi vida, eh, he escrito un libro, no me lo puedo creer, eh, y son 150 páginas de mala hostia, de humor, de crítica política, de crítica social, al que se le añaden 12 diseñazos hechos por mí misma, por lo que si te cansas de leer, pues te puedes poner a mirar unos, los dibujinchis estos que he hecho. También he diseñado yo la portada, así es que lo hago todo, si es que soy la hostia, Hostia. y bueno, pues si por lo que sea el libro no te gusta, también hay una página que he puesto exprofeso para que te limpies el culo, te puedes limpiar el culo con cualquiera de las otras páginas, las pastas no las recomiendo, no van bien para eso, pero bueno, eh, no seré yo quien me inmiscuya en lo que cada uno haga en la intimidad de su taza del váter, en cualquier caso, eso, el libro estará a la venta, el libro son 15 pavos la firma es gratis, Y ya os digo, venís a vernos al despotodrag en el campo servicios porque de verdad va a ser un despotorreo. Oye, y bueno, una pregunta un poco más así complicada, que ya son ya es hora, ¿no? de empezar a pensar un poco. Tratas muchos temas como la maternidad, la educación, el feminismo, la vivienda, etcétera, eh, pero también te interesan el tema de los límites del humor, ¿no? Un uh -huh. poco también de lo que estamos hablando. ¿Te autoimpones algún límite claro a la hora de hacer humor? ¿Algún tipo de autocensurilla así? No, a ver... ¿Cómo, cómo, cómo lo haces a la hora de, pues de escribir monólogo, el libro o, o escribir el guión de algún, de algún espectáculo? No, a ver, sí que es cierto que, que hay veces eh, que, que soy consciente de que ante determinados públicos adapto ligeramente eh, lo, que, lo que voy a decir para que entiendan mejor, para que les guste más, porque al fin y al cabo eh, mi objetivo principal es hacer reír, pero ese es mi, mi objetivo principal. Hay un objetivo secundario también muy importante, eh, que es lanzar mi mensaje, y mi mensaje te lo vas a puto comer. Eh, no hablo de la maternidad, mejor dicho hablo de la no maternidad, hablo bastante del aborto, hablo de que, de que bueno, durante mucho tiempo he estado intentando ligarme las trompas y bueno al final me acabé ligando a un trompa eh, y todo ese tipo de cosas ¿no? eh, entonces claro, sí que eso es cierto que son mensajes eh, que, que, que a mucha gente le resultan muy chocantes eh, pero no me impongo ningún tipo de censura ni, ni ningún tipo de límite, ¿no? porque cuando se habla de los límites del humor eh, es muy curioso, todos tenemos bastante claro dónde coño están los límites del humor en la Audiencia Nacional, pero nadie tiene claro dónde están los límites del drama, ¿no? Eh, yo puedo hacer una ficción dramática sobre absolutamente cualquier tema y siendo eh, tremendamente eh, obscena eh, en mi manera de buscar la lágrima fácil y ahí no va a haber nadie eh, eh, diciéndome que me ha pasado cuando hay... hay Dramas que son totalmente pornográficos en, en, y totalmente zafios en su manera eh, de buscar la emotividad, eh, pero en cambio eh, no puede hacer una ficción cómica sobre el mismo tema, porque en esta puñetera sociedad judeocristiana en la que vivimos, la risa. Eh, al ser una de las mayores expresiones que tenemos eh, de placer es algo que se condena muchísimo mientras que el llanto al ser el, una de las mayores expresiones que tenemos eh, para expresar el, el, el dolor eh, pues es algo que se premia ¿no? porque el, en las sociedades judio-cristianas el sufrimiento es algo que se premia y el placer es algo que se castiga entonces eh, el, yo lo único que pido es para, para hacer comedia lo único que pido es tener los mismos límites que tengo para hacer drama Pues ahí está esa cita del 16 de junio en el Campos Elíseos, en la que, bueno, intentaréis poner eh, humor en este valle de lágrimas ¿no? Que, nos quieren, eh, que quieren convertirnos en nuestras vidas Y, sí. Ané, te agradecemos mucho eh, este ratico que nos has dado aquí eh, para suelta la olla en la robita más aspiratía. Y ah, bye, Bueno, pues eh, hasta cuando queráis Venga, claro que sí. Nos vamos el 16 en el Campos Elíseos. Venga, un abrazo. ¡Guales, potorre! ¡Agur! ¡Agur!